Estuvimos bien en momentos clave del juego, creo que tuvimos eh, para cerrarlo bien, tranquilidad eh, en momentos de quiebre y lo pudimos hacer. Se acercaron y también reaccionamos de acuerdo a eso con poco personal, por ahí sabíamos que podía venir porque bueno quedamos sin Mati, sin Juan y y, y estamos sin Gud. Pero bueno, la verdad hicieron un partidazo, queríamos una reacción clave más que una victoria desde el juego, y se vio, la verdad creo que jugamos muy bien en, en algunos momentos clave del juego, y por eso sobre todo me voy contento. Sí, porque eh, habían, mm, habían pasado por una etapa, o venían pasando por una etapa de una tanta irregularidad, digamos, de local y de visitante, ¿no? Sí, sí, es, viendo sobre todo que la primera fase nuestra fue impecable, impecable. entonces si... Si por ahí te estabilás o no jugás bien o te dominan dos partidos seguidos, era raro. Nunca perdimos tres partidos y dos veces perdimos dos seguidos. Entonces nos habían dominado, ahora olímpico y, y regatas. Entonces queríamos comandar de vuelta el juego y creo que hoy eh, lo pudimos hacer en, en gran parte del juego. Así que eh, imponer lo que queremos hacer y eso... Eh, fue muy bueno y, y está bueno que venga después de, de momentos que, que por ahí pasan y que no nos sentimos. Sabemos que no está nuestro líder emocional como como es Gould, sobre todo en muchas cosas, y, y seguro que este partido lo, lo necesitamos para sentir eso de vuelta. A ver, ¿en qué cosas mejoraron con respecto al último juego donde cayeron en el clásico con, con regatas? Calidad, velocidad de juego y, y buenos espacios. Sobre todo ofensivamente yo creo que jugamos un muy buen partido Sacando ventaja en situaciones de bloqueo que no lo pudimos hacer con regata. dos regatas creo que ofensivamente no pudimos eh, sacar ventaja casi de nada. Y nosotros tenemos para sacar ventaja en varios jugadores. Pero la verdad la velocidad... Eh, y la calidad de la ejecución de las ofensivas parece que fue un paso adelante o, o volver a cosas que teníamos, por eso hubo tantos espacios y buenos tiros. ¿Crees que el, el hecho de, de, de estar tanto tiempo puntero y de sacar una ventaja con respecto al segundo también haya provocado una especie de relajación sabiendo que ya viene la etapa de postemporada o no lo descartas. Eh, puede ser, inconscientemente, porque estamos entrenando muy bien, nunca han aflojado en ese sentido. Sí, en el juego de los otros días sentimos eso, que no tuvimos a la altura, por ahí paraliza ser tan dominado como lo fuimos, ¿no? Y, y no te encontrás y no podés llevar y no estás acostumbrado que te pase eso, por eso quedan algunas sensaciones eh, que nos vamos a acordar siempre en el clásico. Eh, pero, sobre todo más que ir primero también hace 5 juegos que no jugamos con, con Good, ¿viste? por ahí no lo decimos porque claro, claro. no queremos ponerlo como situación de excusa, pero sabemos que en eso eh, también influye, estamos haciendo acomodando fichas constantemente Luca González lo está haciendo mucho de 5 varios partidos eh, pero bueno, eh, la intensidad la volvimos y, y por eso me parece muy importante llegar de esa forma en estas 8 fechas que nos quedan, más hasta que más que cuidar un primer puesto me parece muy importante terminar con buenas sensaciones como la tuvimos a principios de año y a lo largo de la temporada. Está bien eso que decir porque a veces una mala victoria por ahí confunde quizás un poco el concepto de lo que se tiene que hacer y el hecho de que se gane muchas veces tapa por ahí el mal funcionamiento o alguna cosa que no que no te guste tanto dentro del juego, pero además de ganar hoy mostraron una superioridad en el, en, en el trámite, ¿no? Mayormente del juego, ya del arranque mismo del partido metiendo un 7-0 este de pofo como que lo fueron eh, no regulando pero sí manejando de otra manera sí sí te digo más tuvimos más intensidad y con menos personal claro. o sea eso agregándole a más jugadores, jugadores es donde tenemos que llegar a la a, a lo que decíamos para estar preparado para para bueno si clasificamos a, a playoffs y si tenemos la suerte que queremos cuidar eh, esos dos uno de los dos primeros puestos eh, seguro que es muy importante jugar bien, llegar jugando bien porque ahí no hay ventaja o la ventaja es localía y, y tenés que jugar bien para, para ganarle a cualquiera de la zona norte que es durísimo Seba, sí, gracias y gracias por estos minutos No, gracias a vos, hasta luego